Muy bien, así vamos comenzando en la mañana de Radio Kermes en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermes.com. Se firmó en las últimas horas un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo y Promoción de la Provincia de La Pampa y eh, Carnes Pampianas, ¿no? la empresa frigorífica Carnes Pampianas. Tiene que ver con capacitaciones y vamos a hablar acerca de este tema con Marcelo Pedontá, Secretario de Trabajo de la Provincia. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. ¿Cómo estás, Eva? ¿Todo bien? Bien, y bien. Con vos. Gracias. Igualmente, un placer saludarte. Eh, y bueno, eh, con ganas de consultarte acerca de, eh, de este convenio firmado en las últimas horas, importante, ¿no? Porque, bueno, va a permitir a muchos jóvenes, principalmente, poder capacitarse eh, en materia de, de, de, de ciertas labores que se necesitan para los frigoríficos. Mira, Sebastián, esto es eh, una capacitación que ya la habíamos hecho porque esto viene con una historia. Cuando los actuales eh, propietarios de carne pampeana se hacen cargo del frigorífico en aquella eh, crisis del 2007, eh, lo que empezamos a ver era que toda la, la mano de obra calificada, quienes, eh, por decirlo así burdamente, manejaban cuchillos, los cortes, eh, pertenecían todos a una cooperativa que era de Bahía Blanca y que ellos, tenían el poder de, eh, eh, de, digamos, el control del negocio, porque si acá pagaban la hora ponerle un peso y en San Luis la pagaba uno con veinte, ese equipo de, de, de, de, de, de cuchillo iba para acá, para allá. Entonces empezamos, eh, y además por una cuestión de, del pedido del gremio de la carne, quien estaba muy preocupado por esta situación de la cooperativa, empezamos a trabajar y al día de hoy eh, estas cooperativas no están operando en la provincia de La Pampa, pero bueno... La cuestión biológica hace que los frigoríficos empiecen a pensar en un recambio por las jubilaciones, por los retiros, por las distintas cuestiones y en función de eso, por ser, digamos, no solo una tarea altamente calificada sino de, de buenas remuneraciones, que estamos haciendo estos instrumentos de capacitación y formación eh, en una especialización que no es muy común. Pero no solo para el frigorífico porque eh, esta capacitación también te sirve Después presentarte en la carnicería, en sí. los supermercados que tienen carnicería. La verdad es que son muy interesantes. Uh -huh. eh, esta, esta serie de capacitaciones van a comenzar desde el 19 de febrero, Marcelo. De febrero, el 19 de febrero. Mira, por la repercusión que tuvo eh, desde ayer que hicimos el anuncio, eh, hoy voy a, a estar con el equipo técnico que arma este tipo de capacitaciones, a ver si podemos por lo menos ampliar el cupo, porque son cupos muy limitados ampliar el cupo, o ya estar pensando en hacer eh, otra de igual características y también llevarla a otro punto de la provincia, porque la verdad, eh, por, por mis redes, eh, por los teléfonos de la subsecretaría, ha generado una, una eh, expectativa muy importante, y teniendo en cuenta hoy el problema del desempleo que tenemos en, en, en la zona eh, Santa Rosa, todavía, en el conglomerado, así que bueno, estamos viendo a ver cómo... Eh, podéis Tampoco es la idea de hacer cursos masivos en una sola, eh, digamos, profesión, en una sola eh, incumbencia laboral, porque después se generan eh, muchas manos de obra calificadas, eh, desocupadas, pero con un cuadrito que dice yo participé en este curso. Claro. La idea es diversificar, para eso tenemos un ambicioso plan eh, acompañado con todas las entidades gremiales para fortalecer las competencias en los distintos rubros. Nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes el año pasado, con Luis Fuerza La Pampa, donde por primera vez una mujer puede dedicarse a todo lo que es entendido. Hemos tenido con una empresa local de pintura una capacitación en una pintura eh, particular y lo que más nos sorprendió que, que muchas mujeres participaron de este curso y te puedo asegurar que sus habilidades eran distinguidas por los mismos instructores. Así que la, la idea es abarcar la provincia con un menú... Eh, muy importante en lo que es oficio, porque todo lo que es técnico, todo eso pasa por la eh, subsecretaría de educación técnica y creo que me parece que en ese nicho estamos fortaleciendo también eh, nuestra oferta de capacitación en la provincia de La Pampa. Es importante lo que decís porque eh, se ha hecho como especial hincapié, eh, de alguna manera, en que esta capacitación eh, y formación de charqueadores y de postadores eh, es para hombres y para mujeres, ¿no? Y por ahí no sé si están tan incluidas las mujeres dentro de, de, de lo que es el ámbito de un frigorífico, ¿no? Este, de este tipo de tareas. Mirá, ayer hablábamos con la directora de Recursos Humanos del frigorífico y nos decía que la mujer también en todo lo que es el charqueado, o sea, el trabajo fino del corte de, de, de, de la carne, la mujer anda muy bien. No en el deposte, que es más fuerza, que, que es otra, eh, la, la mecánica, pero digamos en, en, en el, el depostado fino, nos decía que la mujer también funciona, lo que pasa es que también tenemos que entender que estos cursos son de cupos limitados, eh, se hicieron las convocatorias por la red, pero bueno, hoy eh, la... la, la La resonancia que tuvo este, este anuncio fue muy importante, así que veremos si lo podemos replicar. No son cursos sencillos, no son baratos, hay que generar, digamos, que cada uno de los participantes tenga su libreta sanitaria, con lo cual lleva un proceso burocrático previo. Eh, pero bueno, estamos muy entusiasmados y, y ya estamos largando a pleno en el año. Eh, o el, el, el calendario de capacitación en la provincia. Eh, ¿Cuáles son los eh, requisitos básicos para poder eh, participar de, de, del curso? No, de no, no teníamos un requisito. Uh -huh. eh, si bien está apuntada a una franja etaria donde tenemos un problema de desocupación bastante importante, ha habido algunos, algunos márgenes. Y bueno, eh, vamos a ver eh, cómo podemos evolucionar, te vuelvo a repetir, eh, eh, en ampliar la capacidad de instrucción para más, para más eh, ciudadanos santarroceños de Anguil, de la zona, para que puedan también participar de esa capacitación. Eh, Hombres y, hombre no y mujeres no no de todas las edades. Sí, no es una cuestión nueva, es una, eh, nosotros venimos trabajando desde el área de formación a cargo de la licenciada Celeste Segurado, eh, muy fuertemente desde hace cuatro años, pero también es cierto que Sergio Sidioto, nuestro gobernador, cuando recorrió la provincia hizo mucha hincapié en dotar de valor agregado a la mano de obra desocupada, porque todos tenemos una expectativa de que este país empiece a repuntar, empiece a generar, digamos, eh, la rueda virtuosa del consumo y esto permita generar puestos de trabajo que en definitiva es lo que estamos necesitando. Uh -huh. eh, hay un punto que me parece interesante eh, aclarar más allá de que su... entiendo que ha quedado claro, ¿no? Pero por ahí genera cierta eh, cierta duda o, o cierta eh, falsa expectativa. Eh, la gente que hace la capacitación no es que entra a trabajar en carnes pampeanas. No, no, no es con ingreso asegurado. Claro. Lo que sí te queda un bagaje y quedas, digamos, posicionado de cara al futuro mucho eh, eh, con una situación importante porque vos dotaste a tu capacidad laboral de una herramienta que es la capacitación para un nicho que, te vuelvo a repetir, es muy requerido, muy requerido, pero a su vez eh, con, eh, por convenio colectivo con, eh, digamos, salarios muy importantes. Uh -huh. eh, ¿Las capacitaciones son gratuitas? Son gratuitas, absolutamente uh -huh. gratuitas. Uh -huh. eh, ¿Qué inversión ha hecho el gobierno de la provincia de La Pampa para, para soterrar? No, mira nosotros para... lo, que, lo que acompañamos es en todo lo que es la logística, todo lo que es eh, eh, eh, el, la inscripción... Eh, todo lo que es el acompañamiento y la capacitación en lo que son las medidas de seguridad y de higiene, en los trámites burocráticos de generarle eh, las condiciones para la libreta sanitaria. Bueno, esto es, es, es lo que vamos haciendo. Después son los gastos lógicos de una logística de un curso de esta característica. Uh -huh. Porque, eh, digamos, la materia prima la pone el, el, el, el, el frigorífico. Bien. Bien. Eh, es, es un año donde eh, por ahí se eh, puede esperar, digamos, eh, una, una mayor demanda de, de carne, de, de, de vaca de, de, de la provincia. Digo, La Pampa se está moviendo en ese sentido. ¿Tenés algún...? Bueno, nosotros, algún nosotros tenemos una fuerte expectativa en la industria cárnica. Eh, digamos, es uno de, de los nichos eh, de mano de obra intensiva más importante que tenemos en esta provincia. Pero, bueno, eh, esperemos que esa potencialidad que todos vemos a corto plazo, porque se han abierto mercados internacionales, se siga fortaleciendo, no se corte este proceso y eso nos va a generar, digamos, un crecimiento de mucho mayor y exponencial eh, de nuestras mismas ofertas de, de carnes que son preciadas en todo el mundo. Pero bueno, hay ciertos condicionantes, ciertos atenuantes, que eh, como todos sabemos por la situación macroeconómica de nuestro país, que hay que ir viéndolo día a día... Y desde ya uno lo hace con la esperanza y con la ilusión y hasta te diría con la certeza de que esto va a ir evolucionando para mejor, pero no es de un día para otro y es un camino que hay que desandar con el mismo dolor que desandamos los argentinos los últimos cuatro años con una destrucción masiva, no solo en cuanto estás hablando de la parte laboral, sino también de nuestras pymes, que en las regiones eh, son muy importantes. Las micropymes para, para economías como la provincia de La Pampa son muy importante y la verdad que han sido duramente atacadas. Pero bueno, creemos que hay un proceso de optimismo, hay medidas que favorecen ese, ese optimismo y, y veremos cómo terminamos. Eh, Marcelo, te hago eh, dos preguntas cortitas más. Eh, una que tiene que ver eh, con la capacitación, eh, cómo tienen que hacer a, a aquellas personas que quieren eh, participar, sumarse. Eh, y la otra es si sí, es posible que eh, este formato de capacitación de cursos se replique en, en, en otras áreas laborales. Nosotros, eh, la capacitación, te vuelvo a repetir, tenemos un calendario, tenemos un presupuesto pensado en función de las necesidades que nos vienen eh, planteando o que planteamos en forma conjunta con las distintas entidades gremiales. Nosotros creemos que hay que fortalecer las competencias en eh, oficios que hoy son difíciles de encontrar, porque vos tenés mucha mano de obra desocupada pero que quizás no tienen la habilidad, la habilidad de una oficina de bañil, eh, de un ceramista, de alguien que haga durlo. Bueno, nosotros estamos pensando en esto. Fíjate vos, uh -huh. que en, la, en, en los cuatro años anteriores hasta hicimos cursos en el interior con Nicoletti, que estaban medios eh, en distintos lugares para locución, porque lo que nos pedían era que se abrían radios municipales, radios emprendimientos eh, personales de algún medio de comunicación y no tenían gente. Eh, capacitada, y lo hemos hecho, y te puedo asegurar, hemos hecho cursos de capacitación eh, conjuntamente con la dirección de deporte en árbitros eh, para la Liga del Oeste, y hoy ellos están todos, eh, digamos, incluidos en el padrón de aquellos árbitros que están en condiciones de dirigir en nuestro medio, y muchos de ellos ya han sido invitados a, a, a, a, a capacitarse en forma nacional, entonces me parece que no hay que cerrarse, no hay que solamente apuntar a un solo lado, sino hay que estar atento A, la, a lo que produce una demanda. Y a partir de ahí, eh, ver cómo nosotros rápidamente generamos a través de los instructores, que muchas veces están en la fila de los gremios, esta, esta oferta o este menú de, de capacitación. Bien, eh, y lo otro era eh, cómo hay que hacer para, eh, para eh, anotarse y, y poder hacer la capacitación Mirá, del frigorífico. Universidad de la Universidad de la una masiva comunicación por, los medios, por por los medios, por los medios digitales, y, y hemos tenido una convocatoria. Ahora, te vuelvo a de la partir de la de la de, de, de la firma de este convenio que se hizo público en el día de ayer y hoy hemos tenido mucha consulta y estamos analizados. Hoy por hoy, quienes van a ser los beneficiarios o quienes van a ser capacitados están seleccionados, están en el proceso de la generación de la documentación de la libreta sanitaria, pero bueno, vamos a tener que tomar alguna alternativa, vamos a hablar con la empresa, ya si contra turno podemos hacer un curso más, veremos cómo, cómo avanzamos. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Sebastián, que tengas un buen día. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, por la radio. Gracias. un abrazo. Marcelo Pedontá, secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, 47 minutos, pasaron de las 9, se pueden comunicar, pueden participar de esta mañana Kermesera al 02954-1530.